volvió a los entrenamientos fue Boca, con una cara nueva, que es Juan Manuel Torres, a quien ya tenemos conectado en línea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te vas, Juan Manuel? ¿Qué decir? Y feliz año para vos y, y para toda tu familia. Muchísimas gracias. Feliz año para todos ahí. Bueno, eh, temporada rara, ¿no? como Juan, Juan Manuel Torres, que no va a jugar de Boca Juniors. Eh, digo, temporada rara, ¿no? Porque no eh, va a arrancar, ya habíamos hablado, esto cuando para Quinza jugar poquito en Quinza y, y ahora esta oportunidad ni más ni menos que, que en Boca Junior ¿no? Sí, sí, clarísima. Sinceramente, muchas idas y vueltas, eh, que por ahí situaciones en las que uno no quiere no quiere pasar porque son situaciones atípicas que obviamente terminan, terminan afectando y tanto en lo psicológico como en lo deportivo obviamente no estar... Eh, en un lugar de principio, como uno tiene acostumbrado haciendo desde hace tantos años, hace que se te desencaje un poco toda la, la, la estructura que vos tenés armado, pero bueno, son situaciones que, que suceden y hay que mirar eh, hacia adelante y obviamente que, que muy feliz con esta oportunidad que tengo de estar conformando el plantel de Boca ahora, eh, sinceramente estoy, estoy muy feliz porque era algo que, que, tenía, que tenía en mente que se concrete y, y de esa manera fue, así que muy feliz. Juan Manuel, hace un par de temporadas que Boca le viene costando este en esta Liga Nacional. Vos eh, venís para sumar. ¿Qué crees que podés ayudar ahí en este equipo? Mira, yo creo que la única, ¿viste? uno a veces parece que se pone el casero hablando de, de estas cuestiones, pero no no hay otra, no hay otro secreto que, que el trabajo, ¿no? Y entrenar, obviamente que después hay factores que, que influyen, como puede ser el, el armado de un equipo. Eh, puede ser obviamente la elección de los jugadores o de los extranjeros, pero, pero después con, con el material que se tiene hay que trabajar y los resultados llegan. Eh, hay eh, ejemplos de sobra de, de que no teniendo por ahí eh, buenas temporadas anteriores o, o, o no teniendo a lo mejor eh, un principio de liga como ha tenido Boca Bueno, eh, después eh, al finalizar la liga uno mira la tabla y, y la verdad que se ve que, que se ha hecho un muy buen trabajo y que dentro de las posibilidades que tiene el plantel se ha llegado eh, a estar en, en, en una posición, eh, digamos, de, de lo máximo que se podía conseguir, y me parece que eso es lo que hay que buscar. Eh, obviamente que uno quiere tener un principio de liga muy bueno, pero, pero bueno, Boca no no, no, no no le sucedió, tampoco en su momento cuando me tocó estar en 15 le había pasado a tener un, un buen super 20, y, y de todos modos, eh, una vez que arrancó la liga, el trabajo fue, fue muy bueno y los resultados empiezan a aparecer. Eh, me parece que, que convoca, eh, hay que actuar de la misma manera, eh, dejar atrás lo que fue el Super 20 y, y los primeros seis partidos antes de, del receso de las fiestas y ahora eh, empezar a sumar, porque obviamente quedan 30 partidos, esto es muy corto, eh, los partidos son muchas muchas seguillas de partidos en poco tiempo y hay que sumar como sea, pero es una, una cuestión de, de trabajo y que te digo que, que, que implica muchas cosas. Eh, Pero la única forma de hacerlo es seguir entrenando y, y estar convencido de que realmente se puede hacer. Recién hablábamos con Fabi eh, que se va a jugar muchos partidos en este en estos meses y además que arranca temprano la liga. Bueno, Boca va a estar jugando en enero solamente ocho partidos, bastante. Eh, ¿Qué te parece esto a vos? ¿Crees que hubiese estado mejor arrancar un poquito más, eh, más tarde? Eh, sí, por supuesto. Pero pasa que esto... Eh a ver, me parece que ya lo que el jugador digamos, ya no, no sirve de mucho, está comprobado los últimos tres años, entonces eh, creo que sinceramente hay que hacer lo que... hay que acatar las decisiones como si nosotros fuéramos por ahí una parte terciaria de lo que es la Liga Nacional, ¿no? Como que vienen eh, muchos escalafones antes de nosotros que somos los jugadores, que yo sinceramente creo que sin jugadores no no hay, no hay Liga Nacional eh, pero bueno, creo que que la única forma que tenemos hoy es seguir acatando las cosas, porque si realmente te pones a pensar en sacar una reglamentación de parte de la asociación de jugadores para estar 10 días obligatorios de descanso por las fiestas, y después pones un partido del día 5 que está hecha por la asociación de clubes, no hace falta ser muy inteligente para sacar cuenta de lo que está sucediendo. Te digo, hoy en día parece que nosotros fuéramos por ahí la tercera o cuarta línea de, de importancia de esta liga, y, y lo único que tenemos que hacer es eh, acatar órdenes e y intentar adaptarnos Después seguirá subiendo el nivel de jugador lesionado, como históricamente nunca ha sucedido. Seguirán pasando cosas extrañas como nunca han sucedido, pero nosotros tenemos que, que seguir acatando las órdenes. Estamos hablando con Juan Manuel Torres, nuevo jugador de Boca Juniors este, ¿Cómo estás físicamente? Y ¿Cómo estás políticamente? No, muy bien, muy bien, muy bien porque no, no paré. Eh, si bien eh, me quedó ahí... Un parate después que terminé en Quinza eh, me quedó un, unos días antes del receso, pero bueno, eh, puedo seguir entrenando, llegué muy bien acá, eh, físicamente, de que también, así que, que bueno, sumando eh, la mayor cantidad de entrenamientos que podamos empezar, el tema es que entrenamos ayer a la tarde, esta mañana también, eh, tenemos un entrenamiento a, a la tarde y ya viajamos para, para Corrientes hoy a las 11 de la noche más o menos, así que no hay mucho mucho margen de tiempo, obviamente que estamos todos iguales, eh, pero bueno eh, yo una, una, una, una cuestión individual obviamente que, que me gustaría sumar la, la mayor cantidad de entrenamientos, pero pero sinceramente me, me siento muy bien me estuve cuidando mucho, estuve entrenando, así que, eh, que llegué muy bien Está bien, ¿y, y cómo catalogas este, Juan Manuel tu, tu, tu paso fugal este, por quinta por estabas bien tanto de toda la situación, este ¿cómo, cómo, cómo fueron esos días, cómo fue tu salida, no mira fue de la mejor manera porque sinceramente tuve una charla con, con Silvio Santander antes de firmar que valga la redundancia fue muy sincera, eh, en el que me manifestó absolutamente cuáles eran todas las, las reglas, eh, yo sabía eh, cuánto tiempo iba a estar más o menos, eh, Francis tuvo la ...la suerte que, que volvió... ...se recuperó de su lesión... Eh, ...antes de lo previsto... Eh, ...pero yo desde un primer momento hablando con Silvio... ...tuve en claro cómo iba a ser mi... ...mi ira para allá... ...cuáles eran los tiempos más o menos que íbamos a manejar... Eh, ...así que fue todo un, un común acuerdo... ...y nunca hubo... ...hubo nada que, que yo no supiera que iba a suceder... Eh, ...obviamente que uno de estos cuando se tiene que... que ir de un lugar... Eh, ...por más que sea un contrato que se termina... ...no, no, no termina sintiéndose bien del todo... ...pero... Eh, obviamente que claro. yo sabía Perfectamente cómo era todo Y sinceramente me, me gustó mucho Mucho trabajar con Silvio me, me hizo sentir de primer momento Uno más del equipo Como si yo tendría un contrato garantido en el club Tanto él como los chicos eh, Fue un ambiente de, de trabajo muy duro Porque, bueno, Silvio ya lo, lo conocen Le gusta entrenar mucho Y era lo que yo también necesitaba en ese momento Así que a mí me fue totalmente positivo Después, bueno, se termina el contrato Y uno siempre... Que, tiene ese sabor amargo de que se tiene que ir aunque sepa de antemano cómo son las cosas dos preguntas en una Juan ¿con qué objetivo llegas vos a Boca y si te bajaron de, de, del equipo ya algún objetivo que tienen? no, no mira yo individualmente sincer, estoy con, con, con muchas muchas ganas o sea, estoy eh, tengo, realmente me sentí que el año pasado en Peñarol más allá del corte que fue Atenas y esa etapa en Peñarol eh, volví sobre todo al final de temporada a jugar al nivel que, que había venido jugando en Atenas los primeros años, me sentí muy bien y bueno eh, realmente quiero quiero recuperar eso sé que sé que así va a ser sé que, que Boca es el lugar indicado para, para hacerlo para sumar minutos y para volver al, al nivel de juego eh, que terminé teniendo en Peñarol es lo que realmente anhelo y lo único en, en lo que pienso eh, obviamente que después eh, individualmente ayudar a lo que es el equipo en lo que necesiten porque bueno estaba claro que por ahí no no había una presencia interna sino era de un americano y bueno eh, llego para para ser digamos el jugador eh, interno más eh, más cinco que, que hay en el equipo pero después bueno obviamente que eh, el lobo viene armando un esquema de juego que eh, si bien por los resultados no han acompañado mucho eh, ...en los entrenamientos se ve que hay... ...una química de juego muy buena... Eh, ...y mi, mi... idea obviamente es sumar a eso... Eh, ...lo que yo pueda con, con mis individualidades... ...sumar al grupo y después bueno... Eh, ...lo que lo que necesitan de mí, yo te digo no, no... ...no busco otra cosa que no sea... ...sumar para el equipo y yo individualmente... Eh, ...volver a... ...a estar en, en el nivel que estaba... ...y en cuanto a lo que me preguntabas del equipo... Eh, no, ...no hablamos mucho de eso... ...porque realmente fueron dos entrenamientos hasta ahora... Eh, yo calculo que se va a tocar ese tema ya cuando, cuando empiecen los, los primeros juegos, pero, eh, pero no, no hemos tocado mucho el tema objetivos por el momento. Juan Manuel, este, lo, mejor, lo mejor para Boca, ojalá que puedas este, aportar tu granito de arena. Este, Boca que va a estar gustando el viernes, eh, frente a, a Regatas, partido televisado por la pantalla de Space Sports, 10 de la noche. Eh, un récord de 2-4 6 presentaciones eh, ojalá que tengas un recién arranca la temporada tenés un montón de partidos por delante ojalá que, que puedas darle una mano a Boca y ojalá que tengas una, una buena temporada Bueno, muchísimas gracias es, es realmente lo, lo único con lo que pienso todos los días, así que, que estoy seguro que, que con trabajo así va a ser les mando un abrazo a todos abrazo enorme la palabra de Juan Manuel Torres nuevo pivote Boca Juniors